de la semana esto que es uno contra uno el aire de AM570 en Radio Argentina a través de la web oficial de la radio y también de uno contra uno web, nos vamos nos vamos despidiendo esta semana cargada de noticias, cargada de informaciones, la palabra de Manteca digo Prego, hablando de la situación del torneo nacional de ascenso la nota que mandaba la asociación de jugadores hace muy poquito en su web sí si sí, voy a seguir jugando interminable el tipo Eh, voy a jugar un año más en, en Pedro Echagüe. La realidad es que hay una preocupación por, por los puestos de trabajo. Hay una gran cantidad de jugadores sin trabajo. Pero la realidad es que los jugadores tienen familia y necesitan cobrar el dinero en un país donde, donde la inflación es del 35-40% y, y se tardan más, más de 10-12 meses en, en cumplir contratos del año anterior. Pero nosotros tenemos cuando nos juntamos con ellos por algún tema en especial tenemos diálogo, diálogo normal. El tema es que, que tienen posturas muy distintas, están queriendo hacer un giro en cuanto a lo económico y están tocando a, a, a nuestra manera de ver las cosas eh, fuente de trabajo y, y no se están cumpliendo con la parte económica. Carta, documento va, carta, documento viene. En este caso le tocó a Diego Vergara, periodista de la red de Santiago, de, de, de santiago del este santiago Estero, del Santa Fe. Y esto nos decía el turquito, Diego Vergara. Recibí una carta documento firmada por la doctora Álvarez. En la carta dice textualmente que la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina me demanda por daños y perjuicios. Yo hace un año y medio que envié una carta al señor Fagan Borro con firma puño y letra mía con mi número de documento, pero pues no tengo por qué esconderme de nada, no le debo nada a nadie, no macha a nadie. Y le pedía que me explique cómo hago yo para difundir un TNA que tenía... 11 partidos eh, entre dos, dos equipos un formato de competencia que a nosotros nos mata con las radios eh, que nos es imposible que tenemos que hacer malabares eh, que, que por favor puedan mejorar la infraestructura de las canchas del TNA y que nos escuchen ante todo no bueno, eh, pasó un año y medio eh, Fabi y todavía no me contestó este hombre acá en Argentina el básquet argentino está siendo apretado y que me la cuenten como quieran la palabra del turco Diego Vergara, de Vergara nos vamos a Picato, de Diego a Gabriel, el técnico de regatas. Nos contaba lo siguiente de su equipo, ya con equipo completo para esta temporada. Ya estamos con el equipo prácticamente cerrado, queda una ficha libre y bueno, estamos viendo qué qué decisión vamos a tomar. Estamos a la búsqueda de un jugador joven que pueda jugar en la posición 3, pero bueno, estamos viendo las opciones y ver qué, qué es lo que se puede contratar. Y ese, ese jugador joven en la posición del 3, eh, ¿va a ser un argentino o va a ser un extranjero? No, no, estamos buscando un jugador nacional. Equipo y modelo de juego. Y sobre esas dos cosas, creo que la realidad nos va a ir diciendo dónde, es, dónde va a ser nuestro lugar. Sin desconocer la, la historia y la impronta del club, ¿no? Semana de Entrenadores, hablamos también con Guillén Arbarte, el técnico de la Unión de Formosa, la Unión de Formosa que acaba de terminar su entrenamiento del día de hoy. Esta noche llega el Grillo Vargas, vía Paraguay, lesionado pero muy poquito para Gamboa, con una molestia en el aductor de pierna derecha. Guillermo Arbarte, el subcampeón de la Liga, nos decía esto. Pudimos sostener un porcentaje grande del equipo de la temporada pasada, y lógicamente que sostener a Torino era uno de los objetivos que teníamos este porque quedamos muy conforme de lo que realizó la temporada pasada La liga de por sí te obliga a que no te puedes relajar, a que hay, a, hay que trabajar Hablaba Guillermo Narvarte, de Narvarte a Diego, a Juan Diego García porque el gerente de marketing de la asociación de clubes tenía cosas para contarnos acerca de la expansión de la actividad en el mercado chino acerca del acuerdo con la marca PIC Internacional de Ropa esto nos decía Juan Diego García Sequetino Totalmente, lo que nosotros no podemos perder es el vínculo que tiene el deporte con el espectador, con el fanático y que tiene el deporte también con los futuros patrocinadores o los que ya existen y, y buscamos que sigan, que sigan invirtiendo en la Liga Nacional Con PIC venimos trabajando hace varios meses, eh, muy en silencio, buscando primero su inserción en el mercado argentino. Que eso sea más grande y que la liga sea más grande y tenemos que eh, buscar salir. Una acción más para la internacionalización de la marca. Que a nosotros nos puedan ver y que nos vean cada vez más va a hacer que el rédito sea mayor para todos los que somos parte del básquetbol en Argentina. Nos vamos a la Patagonia porque hablamos con Juan Luque, el dirigente, el responsable, con Pablo Luque, de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, hablando de la actualidad de Gimnasia y también de lo que se viene para esta temporada en el equipo patagónico. Y esto nos decía... Este, la realidad de la, de la temporada pasada, esta temporada, por una cuestión eh, económica eh, en donde nos quedamos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 en dólares y nosotros no tenemos la posibilidad este año de, de poder retenerlo creo que tenemos un buen equipo eh, tenemos parte de la base del año pasado y tenemos un excelente cuerpo técnico y en breve se confirmará la llegada de Luis Maculo en el equipo de Gonzalo García dos segunditos para hablar con Julieta Mungo antes de su viaje a España va a jugar en la segunda división la chica de Berazategui y esto le decía a Franquito Magister me hablaron para jugar en España, en el club Cerdaniola, en Barcelona. La noticia me sorprendió mucho, no lo esperaba. Eh, siempre tuve mucha ganas de poder ir a jugar al exterior. Y hoy voy a aprovechar esta oportunidad para poder crecer en lo deportivo y también en lo personal. Este año empecé a entrenar con la selección mayor. Y mi principal objetivo sería disputar un torneo con ella. Del básquetbol femenino al campeón de la Liga Nacional. Uno de los sobrevivientes del equipo de San Lorenzo. ...junto al Penca Aguirre y el cuerpo técnico Marcos Mata... ...dialogaba con Santiago Ortega y esto nos comentaba... ...de nombre nunca se puede armar nada... ...la verdad que el año pasado por ahí como estructura ya de equipo formado y todo... ...había muchos otros equipos que estaban mejor posicionados que nosotros... ...terminamos ganando nosotros la liga... ...así que nada, no, no se puede creo anticipar nada en este deporte y bueno, como te digo tratar de formar un buen grupo de afianzarnos todo como como equipo y como cada jugador que somos, no más allá del de equipo individualmente eh, últimamente estoy teniendo un poco de mala suerte, justo el año del Panamericano, el preolímpico me eleccionó el Panamericano el año pasado en el último partido pero bueno, yo nada, estoy tranquilo, trato de dar siempre el 100% en, en el equipo que, que, me, que me tocó estos años Hola Paolo, te estamos llamando, queremos hablar y finalmente lo conseguimos a Paolo Quintero, la figurita difícil para poder hacer una nota y para poder contratarlo. Uno de los que se a, se arrimó a último momento a regatas, Paolo Quinteros, esto, esto nos decía. Eh, de a poco me voy insertando al equipo, la verdad que contento de estar, de estar nuevamente acá. Las expectativas son son muy buenas, más sabe que... Hay un plantel nuevo y nuevo entrenador, eh, hay mucha calidad, hay, hay muy buenos jugadores. Regata siempre ha estado peleando lo más arriba. No puedo arrancar eh, al 100% porque los chicos ya me llevan dos semanas de, de laburo, así que trataré a en poco tiempo estar a la par de ellos. De Paolo Quinteros a Marcelo López, el profesor de Educación Física, el preparador físico, el entendido en la materia acerca de cómo preparar un equipo, en este caso de Obras Sanitarias, Marcelo López, dialogaba con Noelia Orma. Ser preparador físico en Obras Sanitarias es algo más fácil de lo que uno piensa. Digo por el hecho de que, organizativamente, hay una estructura en la cual permite desarrollar la función con un cierto una cierta correlación y un cierto eh, orientación a la que realmente necesita el club, que es preparar a los jugadores, mejorar sus cualidades, reducir riesgo de lesión. Uno debe adecuarse al tipo de entrenador que tiene. Yo conociéndolo hoy a Nicolás Casalanguida sé que los entrenamientos de él van a ser dinámicos. Por ende hay cualidades que yo no me voy a permitir tocar dentro del campeonato, que por ejemplo la potencia aeróbica. Pasaron jugadores, dirigentes, entrenadores, jugadoras del básquetbol femenino, medallistas de bronce olímpico, como en el caso de Pablo quinteros preparadores físicos. El resumen, en estos primeros 12 minutos, de esto que es uno contra uno en el aire de AM570 en Radio Argentina. te la contamos de la mejor manera. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire.